Más gordo, más flaco Más sano, más loco He nacido aquí, en el barrio de San Telmo Soy, por sobre todas las cosas, argentino, natal pero no puedo negar que he vivido hechos más años de mi vida ya en Centroamérica y para mí todo eso también habita en mí y pienso que nosotros los argentinos, que como en mi caso nos hemos ido de Argentina en una época tan vital, tan particular, tan conocida tan triste, tan recordada, por suerte ahora, creo que para todos nosotros esto ha sido una especie de, de nueva forma de tener una nacionalidad, no de sumar nacionalidad, de ser de aquí de ser de allá, de, de vivir en una Latinoamérica que quiere ser una Latinoamérica sin fronteras cada vez más y que creo que en alguna medida hemos ido logrando, se han ido logrando esos, esos grandes puentes. O sea que para mí estas dos culturas son mis culturas, somos hoy un poco de todos lados. Soy de Santana San José, un nombre tremendamente significativo, ¿no? porque es poder musicalmente y también poéticamente ir y volver a de barrio barrio. En el disco transito musicalmente un poco ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de encontrar, de juntar y de encontrar esos puntos que son, de alguna manera, los puntos de contacto. Y lo urbano es, es uno de los elementos importantísimos dentro de mi música y creo que del, de, de la música actual. Sin duda, las ciudades han moldeado muchas de las expresiones artísticas que hoy en día conocemos y hacemos, ¿no? No, no solamente la música de tangos en Argentina, también las la músicas que tienen que ver con las ciudades en cada una de las partes del mundo, que a veces se acercan más al rock, que a veces se acerca más a la, a la canción, a la trova, pero que está presente como tema también, ¿no?, la, la ciudad. O sea es que, poco por todos estos lados transitas hoy de Santelmo a San José. Vamos a estar no solamente en Buenos Aires o en La Plata, sino también además en lugares tan cercanos y lejanos en kilómetros como Esquel, como El Bolsón, como la de Santa Rosa, La Pampa, Neuquén. Para mí esto es realmente una maravilla Porque siempre se habla de la concentración de la cultura En todos los países que uno visita ¿no? y, y resulta como más difícil poder acceder A todo el público, a toda la gente Conocer, aprender Y eso creo que el camino siempre te garantiza ese aprendizaje Y por eso estoy muy, muy satisfecho, muy contento De que haya muchos conciertos Y de que también estemos tocando en, en lugares tan distintos Tan diversos, tan ricos Más tierra, más viento